Noches, Video, Proyectos Independientes, CERTV y Set Mega Disco. Los invitan a compartir la primera grabación en vivo del CIDIRE. De El Empuje. Ellos son los número uno indiscutidos de la movida tropical. Aquí están, ellos son El Indio y su mimosa Chapa Cayo Luciano Emma Gillo Gastón Cristian Alfredo Pablo Raúl Zapito El Chilo Germán Dipi Y el mayor creador de éxitos De la movida tropical Fideo Preparen esas voces Preparen esos gritos Preparen sus aplausos Porque así comienza la grabación en vivo de... Se gana, mira gata, hola tata, la bola, bola, Aussie, bola, pa, la bola, con la mano para arriba, señala la la con la mano para arriba, bien arriba, arriba, aquí la mano si parar, sin parar, sin parar. Ej, to za siebie, bo